Aquí nos encontramos con Vanina González, una de las comunicadoras del DAPA del Hospital Artemide Sati, eh, que nos va a contar de una capacitación, una jornada de formación que van a estar viviendo en la jornada de hoy trabajadoras y trabajadores de salud, específicamente de este hospital de Academias Maquetal. Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mayra? Bueno, este taller es para conocer en detalle el protocolo que hay para la atención para aquellas personas que encuadran en la interrupción legal del embarazo. Y son personas con algunas causales, ¿no? Estas causales tienen que ver con el peligro a la vida, el peligro a la salud integral y por causas de violación. Uh -huh. Bien, hay un, un marco legal que es nuevo relativamente en nuestra provincia, aunque no tan nuevo, eh, tiene más de un año, que contempla ¿no? en qué casos se puede acceder a un aborto legal, a una interrupción del embarazo. Sí, así es, sin, ju sin judicializar, que es lo importante, y en un marco de confi confidencialidad y de respeto a la autonomía. Pero sobre todo informarnos, saber de qué se trata este protocolo para también poder después difundir, porque las personas no pueden elegir libremente si no conocen sus derechos. Uh -huh. Entonces, saber cuándo está encuadrada esta práctica, y que es una práctica legal. Uh -huh. Bien, ¿y en qué casos las mujeres podemos acceder a, a un centro de salud o al hospital y pedir que se practique la interrupción del embarazo? Bueno, en estos casos de embarazos no deseados puede ser que haya una patología de base y entonces haya riesgo de vida para esa mujer y sino que se puede encuadrar en la salud integral, que es la salud física, como decía antes, psíquica, emocional y social. Y ahí, bueno, los que estamos dentro de las ciencias sociales podemos integrar los equipos interdisciplinarios de ILE, que es lo importante y lo rico de este protocolo, que no es solamente, ¿no? que, que emana de la lo que emana de las ciencias médicas, sino articular mucho más allá. Uh -huh. Y después, bueno, por casos de violación, como yo te decía antes, sin la necesidad de Este, ...hacer una denuncia o una exposición, con el solo relato de la mujer, con eso ya es válido... ...ella firma una declaración jurada y un, consentim un consentimiento informado y con eso ya accede a la práctica. Eh, lo digamos lo recomendado es que sea antes de las 12 semanas, uh -huh. para que la práctica no tenga ningún riesgo. Eh, es decir que para este abordaje integral no solamente se tienen que capacitar las médicas y médicos que lleven adelante la práctica porque me imagino, ¿no?, de lo que vos estás relatando, eh, muchas veces las mujeres que llegan al hospital o al centro de salud son atendidas por un agente sanitario, por un médico o médico de guardia, y bueno, y tal vez a ellas eh, o a ellos les cuenta lo que está viviendo y ellos son los que le tienen que decir que tiene eh, derecho a esta práctica, ¿sería así? Sí, así es. Hay que sensibilizar a todo el personal, personal administrativo, de seguridad, agentes sanitarios, absolutamente todos tenemos que conocer, porque es la obligación del sistema de salud. Son los derechos de las personas acceder a estas prácticas, y por lo tanto tenemos que estar bien informados. Hoy te podría decir que el marco legal nos responsabiliza y nos obliga a estas prácticas, no sé si nos obliga, pero nos, nos responsabiliza desde otro lugar. Eh, ...como representantes del Estado tenemos que garantizar derechos y, y eso y eso no puede garantizar derechos, no puede ser un delito. Bueno, estás diciendo esto en un momento en el cual hay una causa, una joven médica en Chubut... Eh, que se le acusa de haber practicado un aborto y por eso haber, eh, haberle causado la muerte a una paciente. Eh, el año pasado se hizo conocido el caso de Belén en Tucumán, donde ella como paciente, digamos, se pues, enjudicializó su caso, eh, acusándola de haber practicado un aborto. Eh, ¿Esto pasa porque las leyes provinciales son distintas o porque la interpretación de una norma puede ser muy diferente? Esto pasa porque las representaciones sociales de la mujer son tremendas, son terribles. Y si no ponemos el tema del aborto y en todo lo que evidencia, que es la desigualdad, la hipocresía, este el patriarcado, ¿no? Y la propiedad, ¿de quién es el cuerpo de esa persona embarazada? Ese es el tema de fondo también, que hay que empezar a cuestionar y a trastocar. Si no derribamos esas cosas eh, hacia ya los, el mejor marco legal, no vamos a poder trascender, y si vienen estos fallos retrógrados, eh, junto con los medios hegemónicos, cómplices, ¿no?, porque con el caso de Belén eh, titulaban, eh, Belén quedó este en libertad, pero este había matado eh, a su bebé, la condenaron por matar a su bebé, no nunca no fue así, ella tuvo un aborto espontáneo, eso fue un fallo, se comprobó, digamos. Después se la vinculaba con el caso de Romina Tejerina, que no tenía nada que ver, Eh, entonces está en juego, yo creo, el cuerpo de la mujer y lo que pasa con las mujeres en un sistema. donde Somos desiguales. Uh -huh. eh, ¿En qué va a consistir el taller, eh, Marina? Bueno, el taller consiste en eh, una primera instancia de sensibilización, con una dramatización que vamos a hacer con, con gente que está fuera del sector salud. Y después en procedimientos médicos y de enfermería con respecto a, a la interrupción legal del embarazo. Uh -huh. Y por último una, una dinámica grupal que es este, y un compromiso de trabajo de todos los equipos. ¿Todo se va a ver en una sola jornada? ¿Está pensado para más de una jornada? Este es el puntapié inicial, así que de acuerdo a lo que vaya saliendo allá, bueno. y vos ¿Eh, ¿Cómo surgió la idea de realizar esta jornada? Esta jornada viene porque en mayo, a fines de mayo, fuimos a un encuentro en General en General Roca, donde vino gente del Ministerio de Salud de la Nación y bueno, dieron a conocer el protocolo que ya ya venían, había otra instancia, había había habido otra instancia en Bariloche y bueno, es, es además una exigencia que viene desde el año, fuertemente el, desde el año 2012 con el fallo FAL, donde la Corte Suprema dice que todas las jurisdicciones eh, en el sistema público y privado y las obras sociales de salud deben garantizar sin judicializar una práctica de interrupción legal del embarazo uh -huh. con esas causales que mencionaba antes. Y bueno, como dice, ¿no? la, los, porque hay una red de profesionales en favor del derecho a decidir, que ahora están empezando una cátedra en la Universidad de de Rosario, en la Facultad de Ciencias eh, Médicas, y es educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no ir presas.